Ellos pongan cuidado! Esta es la historia de Pedro y Santander. Eran hermanos y se mataron porque querían a la misma mujer. Pedro traicionaba a Santander y Santander a Pedro traicionaba. Ambos confiaban en la mujer y ya todos no les te. Santander lo sorprendió, le dijo hermano me estás traicionando, pero esa te la castigo yo. Le contesto de esta manera, vamos a desengañarnos, si eres tan macho vamos a matarnos y el que quede vivo con ella se queda. Y como juntos se dispararon Al mismo tiempo los dos murieron Y en esta forma murió Santander Y su hermano Pedro Soto Y la malvada de la mujer A las cuatro noches se casó con otro Y la malvada de la mujer A las cuatro noches se casó con otro Lo dice César Castro Pobrecito de esos muchachos que se mataron por esa mujer. Ay, pobrecito de esos.